Enredando las, las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes a 12 horas por radio, radio La Riachuelo, La Colectiva, La Retaguardia, La Retaguardia. La la la la la las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www. 10 de la mañana 39 minutos amigos continuamos en este enredando y amigasas amigos y amigas teniendo en cuenta las nuevas formas de hablar ya que por supuesto, amigos siempre y... estuvimos todos incluidos amigos y amigas eh, me parece que tenemos que pasar muy rápido a una entrevista porque Nos así pues así poquito. pueden no no no así pueden seguir comiendo esos bizcochitos este y no, no salimos vamos. al aire masticando que por cierto son menos de los que pudimos comprar la semana pasada ya por que supuesto ya que el pan aumentó un 20% eh, que dicho sea de paso yo me había olvidado de, de, de tirar este este dato eh, el pan aumentó un 20% pero en los 3 primeros meses del año, de acuerdo a lo que sale hoy en los diarios en 2015 se exportaron 1.500.000 Este, toneladas de trigo y hoy en los tres primeros meses en 2016 3 millones no o sea a la vez que el pan aumenta aquí se exporta más que es bueno la, la lógica no mientras menos quede para vender adentro más se vende afuera ¿no? bueno pero estamos en otro tema ahora así es. así es sabemos que la conado histórica de distintos y distintos gremios han decretado un paro este para toda esta semana ya que no han obtenido respuestas por parte de, del gobierno que pretende continuar estas medidas de ajuste eh, que no solamente tiene que ver con los despidos sino que los trabajadores eh, docentes también este están en se encuentran en condiciones este muy precarias ¿no? y que no se eh, acordan con la realidad que estamos viviendo por eso estamos en comunicación ahora con Liliana Loewis, secretaria general de Adiunju. Buenos días, Liliana. Buen día, buen día la audiencia. Eh, buenos días, Liliana. Queríamos eh, que nos comentes cómo inicia este paro, este qué es lo que han podido conversar en asamblea con los docentes de la Universidad Nacional de Jujuy. Bueno, como vos bien lo dijiste, en cumplimiento de lo resuelto por la Conada Histórica y nosotros como entidad de base estamos llevando adelante el paro de esta semana. Disculpen, estoy un poquito resfriada, disculpen las toques. No, seguro. <ríe> eh, eh, el cambio de clima le complica la vida a todo el mundo. Sí, sí, sí. Este, eh, bueno, el, el, tenemos una serie de actividades y la razón de que lamentablemente tenemos que continuar de paro es porque la oferta salarial sigue siendo insuficiente Hablamos de, de un 15% en junio, un 5% en noviembre y un 11% restante para cobrar en enero del 2017, con lo cual cerraríamos el año con 20% de aumento nada más, lo cual es inaceptable desde todo punto de vista en función de la escalada inflacionaria y en función de la justicia elemental según el gobierno nacional, ellos les han dado a los niveles obligatorios 25% veintio por a partir de febrero los cual tampoco están así pero es lo que ellos difundieron entonces básicamente deberían ofrecerlo lo mismo a nosotros y bueno las negociaciones están trabadas el miércoles hay una nueva reunión y no no no, no, no vemos la perspectiva este para que estas soluciones no no aparece voluntad política por parte del gobierno nacional de este satisfacer la demanda de la docencia universitaria el en su en su reclamo porque eh, eh, esto que estabas comentando de un 15 un 5 eh, recién hablábamos recién entrevistábamos a Lucita y decía que este año se espera ya una inflación anualizada del 40%. Eh. en realidad más porque eh, fíjate vos que, que las cifras que están dando este si contamos diciembre eh porque diciembre fue, noviembre y diciembre fueron dos meses que, que modificaron notablemente la tendencia que llevaba la inflación. La la interanual abril-abril es 45%, y Bien. si contamos desde diciembre a un promedio de y medio por mes, ya estamos en un porcentaje que con esa proyección va a dar bastante más que el 45%. Claro. Eh, entonces eh, es complicado. Fíjate que prácticamente todas las paritarias, por primera vez en muchos años, están cerrando por debajo de la inflación, o al menos de la expectativa inflacionaria. Eh, y esto es grave. Pero además en el caso de, de la universidad, no es solamente el problema salarial. El problema es el, el, la actitud clara de quitar financiamiento a las universidades públicas. Eh, porque vos sabés que existe desde hace mucho tiempo una cosa que es el, el financiamiento por programas, los presupuestos por programas, que le quita al presupuesto este genuino de la de cada universidad que se aprueba por el Congreso de la Nación. Le, este, por aparte de ese presupuesto, eh, cada Poder Ejecutivo, y esto existe desde hace varios gobiernos, eh, decide financiar aspectos especiales que tienen que ver con la educación universitaria. Esto como existe hace mucho y nosotros lo hemos condenado y hemos pedido que se, se traslade a los presupuestos genuinos, eh, acá quedó clarito que era lo que podía pasar, lo que podía pasar pasó, que que el gobierno de Turma decide cerrar la carilla de esos presupuestos por programa y nos encontramos con la imposibilidad de apertura de sede nuevas peligrando la sede de San Pedro, por ejemplo, este con falta de financiamiento jurídico Para, para otras carreras que estaban en expectativa eh, el tema del, del este de la construcción de aulas o sabes que humanidades abrió varias carreras nuevas que realmente estábamos a la espera de un de una construcción nueva que ya nos dijeron que no se va a hacer este en fin y el, re, el refuerzo presupuestario que quetoró el presidente eh, para que las universidades puedan pagar la luz y el gas es insuficiente frente a, a, a todos los gastos que se van generando para todas otras cosas que tiene la universidad. Y lo que nosotros vemos con preocupación, eh, que esto es coherente con una política de ajuste y de, y de despidos, y que eso atenta claramente contra eh, la universidad pública. Por eso, el, el jueves 12, este hay una gran marcha nacional en defensa de la educación pública. Liliana, este sabemos eh, creo que muchos tenemos conocimiento de la realidad este, que nos presiona y bastante a los distintos sectores trabajadores este, pero también hay un prejuicio social en distintas capas sociales eh, que este, no acuerdan ¿no es cierto con estas medidas a las que nos vemos obligados eh, creo que un poco lo que ayuda a mitigar esto y a tomar a conciencia, reflexionar eh, frente a los paros a los que uno se ve este, obligado a llevar adelante y sobre todo en esta realidad eh, cada vez más crítica, eh, es que no es un paro solamente, no hay otras actividades que se están realizando eh, conforme este al no dictado de clases que tienen que ver con clases públicas, entre otras cosas. ¿Podrías comentarnos un poco sobre estas otras actividades? Este paro sí, activo, eh, podríamos decir... Sí, cómo no. Eh, primero aclararte que nosotros estamos en negociación salarial desde diciembre, la jornada histórica, los gremios nacionales, desde diciembre del año pasado, desde que asumió el nuevo gobierno, pidiéndole el adelantamiento de paritarias La primera reunión paritaria se hizo el 29 de marzo, que la convocó el gobierno en medio de una medida en fuerza para no ofrecer absolutamente nada. Y de ahí este, el, la oferta salarial rondó el tema del 15% de inmediato con variaciones, que es lo que pasaba después del 15% en junio, pero pero ahí estamos anclados. Eh, nosotros no somos fanáticos de los paros, no queremos hacer paros, pero la verdad es que, este, frente a la negativa por parte del gobierno de reconocer ese este tipo de, de oferta insuficiente, nos vemos obligados en, a, a, a tener algún tipo de medida. O, otra cosa que quiero comentarte antes del cronograma, del cronograma de actividades, es el tema que también le mandamos de, por parte del singa consejo interuniversitario nacional que tome partida en este conflicto porque ellos son un, un factor de presión, es el la reunión de todos los decanos de todos los rectores de las universidades nacionales y realmente ellos son un factor de presión importante que nos parece que, que tienen que tomar cartas en el asunto porque cada vez tenemos menos días de clase y tenemos que seguir con estas Programa actividades. <ríe> en la Facultad de Humanidades tenemos clases públicas, pintadas, murales, recitales eh, de música y volanteadas. El lunes, o sea, hoy a las 16 horas, mañana martes a las 12 y el jueves a las 9 de la mañana. En la sede de San Pedro de Jujuy, lo que corresponde a las carreras de también Humanidades, hay el mismo tipo de actividades hoy a las 18 y el miércoles a las 18. Eh, vamos a poner un stand informativo y volanteada en la peatonal el miércoles a la mañana y el jueves, que es la gran marcha nacional en defensa de la educación pública la que están invitados todos los sectores porque no tiene que ver solamente con la educación universitaria sino con la educación primaria, secundaria los jardines que no se abren, etcétera, etcétera eh, nosotros vamos a concentrar en la sede gremial Independencia 188 y en Humanidades, porque marchamos también con el movimiento estudiantil le invitamos a los no docentes eh, en, en, en, a las 17 horas tanto en Independencia 188 que en la sede de Adinjub como en la Facultad de Humanidades la movilización se va a iniciar a las 18 y el día miércoles a las 19 horas en sede gremial continúa el cuarto intermedio de la asamblea que venimos haciendo que va pasando un cuarto intermedio para ir este, eh, evaluando la situación a cada momento. Eh, perfecto. Eh, Liliana, una una pregunta eh ¿por qué hay un eh, en el inconsciente colectivo este de quien no conoce no la realidad de, del trabajador universitario <risa> se tiende muchas veces a a pensar equivocadamente que es un ámbito de trabajadores en blanco donde no hay precarización o donde no, este, eh, donde no se sufre, digamos, la, la misma realidad que en otros trabajos. Y, sin embargo, sabemos eh, que no es así. ¿Podrías este, eh, graficar cómo es, eh, eh, en este sentido, la situación laboral de, de, de los trabajadores universitarios? Mira, eh, la docencia universitaria tiene un régimen de concursos que no no siempre está al día. Eh, nosotros, el año pasado, después de muchos años de lucha y de tres años de trabajo conjunto entre, entre los gremios, universidades y el Estado, hemos logrado que se apruebe el convenio colectivo de trabajo para todas las universidades nacionales, en el que recién, después de muchos años, se garantiza la estabilidad docente de con un régimen laboral que eh, este contempla una serie de, de derechos que antes no estaban garantizados. Sin embargo, por ejemplo, existen situaciones de contrato que están por afuera del convenio colectivo y todavía quedan por resolver cuál es la situación de los interinos con cinco años o más que según el convenio colectivo que en manos de cada universidad cómo va a resolver y eso lo tratamos en la paritaria local la estabilidad de eh, estas esos docentes. O sea que, este eh, eh, en realidad, este convenio es relativamente nuevo, estamos este trabajando fuertemente por su aplicación, pero ya hay algunos rectores, no es el caso nuestro, por lo menos por ahora no hemos tenido esta noticia, pero hay algunos rectores de universidades nacionales que están haciendo comentarios para que el convenio colectivo deje de aplicarse y mantener la situación de precarización y de inestabilidad laboral. Me parece que es coherente con la política de ajuste, es coherente con el eh, destrozar, digamos, un sistema de políticas públicas que tenía que ver con la inclusión y con los derechos. Parece que vienen por todos y bueno, será cuestión de que nos unamos para defender lo, lo conquistado. Liliana, para ir cerrando, eh, ¿cuáles son los ánimos para continuar con la lucha? Sabemos que ya en medidas anteriores, bueno, también hubo clases públicas y, y la, la concientización, ¿no?, por la defensa de la educación pública. Eh, ¿Cuáles sería a su parecer, eh, los ánimos para continuar en la lucha? Los ánimos, este la verdad que todo el mundo tiene claro cuál es la situación salarial y presupuestaria y laboral en las universidades nacionales, digamos, eso, eso no es el problema el problema es que a nosotros no nos gusta estar de paro y no nos gusta estar perjudicando a nadie entonces demandamos que la comunidad también se involucre y nos ayude a presionar al gobierno nacional para que la oferta salarial sea una oferta aceptable y para que se garanticen las partidas presupuestarias que permitan a la universidad el crecimiento programado y, y, y mantener las las carreras y las sedes que ya tienen abiertas este por eso eh, insisto el jueves 12 a las 5 de la tarde, en la sede gremial de Independencia 188 y o en la Facultad Humanidad de Sosero 262, esperamos a todo el mundo para que sea presente en la Marcha por Nacional por la Educación Pública. Ahí estaremos, eh, Liliana, le agradecemos la comunicación, seguramente nos vamos a ver esta tarde y también el jueves, vamos Seguro, a estar acompañando eh, la movilización y la clase pública, le agradecemos por su tiempo y muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buen día. Muy buenos días. Muy buenos días. Allí conversamos con Liliana Lowes, secretaria general de Adiunju, quien este nos presentaba un panorama, ¿no es cierto?, de este los trabajadores universitarios en el contexto de esta semana de paro que lleva adelante la Conado Histórica este, y distintos sectores gremiales de docentes. Y una realidad como contaba Liliana, ya antes habían eh, nos habían eh, informado de eso también en el Enredando eh, anterior, y es que esto afecta incluso a la posible apertura en San Pedro de una sede de la universidad, ¿no? O sea, eh, eh, sigue todo concentrándose en la capital de Jujuy y, y, y afectaría a, a un intento de... Podremos, podemos decir este eh, federalización provincial de lo de lo que se debe claro pero afecta a la sede de San Pedro hay el, el, produ, el productor el productor está empezándome a discutir desde fuera del aire este la verdad esto es intolerable pancho vamos eh, vamos a un corte porque vamos a seguir discutiendo Los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, jodidos Los nadies, los nadies, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos que no profesan religiosos. Si no supersticiones y que no hacen arte, si no artesanía, los navies, los navies, que cuesta menos que la bala que los mata. que no tienen cara sino brazos que no tienen nombre que no tienen nombre que tienen un número los navies los navies los navies los navies, los navies. Cuesta menos que la bala que los mata Sueñan las putas con comprarse el perro Y sueñan las nadies con salir de pobres